Buen día. Eh, mira, eh, lo que nosotros sacamos y denunciamos como comisión gremial del Cuerpo de Delegados de Ate, como lista negra, fue la situación que se está dando en el UPA 15, que saben que es una unidad de pronta, pronta atención que depende del Hospital Mercante,、eh, desde el punto de vista administrativo y、eh, también directivo.、Uh -huh. El hecho es que venimos de ayudar、eh, a, esa, a ese a a s e lugar de trabajo. s De reinstalar dos compañeros que habían sido、eh, despedidos, ¿no? Se、sí. habían dado de baja. Esto sucede justamente porque el UPA 15 se encuentra sin delegados. Nosotros、eh, somos una referencia para estos compañeros de UPA、uh -huh. y nos vinieron a ver,、eh, no solamente en esta situación, sino en repetidas situaciones frente a.、Eh, Violaciones de los derechos laborales,、eh, frente a la negativa de querer dar francos compensatorios,、eh, hicimos otorgar el estrés, o sea, esto se debe como parte,、eh, vuelvo a repetir, de que esta comisión quedó acéfala. Hay un periodo donde、eh, no se está llamando a elecciones y、eh, se lo hemos venido solicitando a la comisión directiva de ATE José Cepas.、Uh -huh. Como cuerpo gremial, hace seis meses,、sí. nos encontramos con la novedad que、eh, aparentemente se estarían haciendo、eh, lo que nosotros llamamos en el periodo de elecciones adhesiones para que se pueda votar sin estar afiliado. En un marco de total irregularidad se estaría dando este hecho.、Sí. ¿Debido a qué? Debido a que no hay ningún llamado a elecciones. Porque todos sabemos bien que, por cumplimiento normativo del estatuto ilegal, para llamar a un lugar a elecciones se tiene que publicar en las carteleras visibles en cada lugar de trabajo.、Mm. Bueno, no hay absolutamente nada, pero sí sabemos que se estaría presentando gente、eh, en este marco、eh, con una data total de regulación y de cumplimiento de la normativa, como para estar dando adhesiones para las próximas elecciones, la cual. La cual, reitero, venimos solicitando a la comisión directiva de ATE José c e p a s al señor Ramón Salazar, que bueno, que tiene que dar las elecciones y tiene que ordenar ese t lugar de trabajo.、Mm. ¿Por qué?、Eh, porque pasan estas situaciones. Porque hay un abuso, porque hay una falta de organización entre los compañeros, ¿sí? de lupa, y porque además existe un antecedente muy grave. Que hizo la gestión anterior a cargo de la señora Rosa Rivas, en la cual, sin llamar a elecciones tampoco,、mm. fue y publicó una nómina con los supuestos delegados, sin haberse celebrado absolutamente, sin haberse hecho campaña, sin haberse respetado los marcos estatutarios. O sea, existe ya un mal precedente de que se eligieron delegados, no se sabe ni cómo salieron delegados, aparte de una nómina、mm. que puso la seccional en ese momento. Sí, que era la señora Rosa Rivas. Ahora, aparentemente, se estaría intentando hacer esta misma maniobra. Entonces, los compañeros, frente a todas estas situaciones de irregularidades, frente al abandono que tuvieron, frente a la cefalía que tienen, no están dispuestos a permitirlo. Entonces,、eh, como compañeros que hemos estado junto a ellos durante la pandemia, reclamando la falta de PP, luchando para que le den el estrés, luchando para que no haya violencia laboral, Por parte de la dirección que tienen, la que señalo nuevamente, dejó hace menos de dos meses dos compañeros en la calle、mm. eh, y que l o v e a m o s reinstalar. Este, los compañeros están preocupados y están dispuestos a que esto no vuelva a suceder.、Mm. La unidad de pronta atención, la UPA 15, funciona desde septiembre del 2015, hace es casi siete años ya, y hasta el momento nunca ha tenido entonces su cuerpo de delegadas y delegados. Una sola vez, pero esas elecciones quedaron a céfalo s、claro. y después se suscitó esta maniobra que te acabo de señalar y que、uh -huh. te acabo de relatar a cargo de la que fue en su momento la secretaria general de AT José Cepas, la señora Rosa r i v a Decía Silvia le...、sí, e n la cual fue y、sí. sin celebrar elecciones, sin respetar el marco estatutario,、uh -huh. sin hacer absolutamente nada de lo que corresponde, fue con, con alguna nómina con los supuestos delegados. A dedo, bien. Esos delegados que no fueron electos,、sí. y no fueron electos en ningún momento,、uh -huh. quedaron a céfalo.、Claro. s í Quedó a céfalo. Jamás, por otro lado, se ocuparon de organizar absolutamente nada dentro del UPA. Se ocupaban de pasarse licencias gremiales. No ir a trabajar y pasarse licencias gremiales.、Claro. Y el UPA a la deriva. Decía que hace seis meses ustedes presentaron un pedido justamente para normalizar esto a, a ATE José S. Paz. ¿Cuál fue la respuesta a esa nota que presentaron? Bueno, mira,、eh, en ese momento solicitamos las elecciones de manera conjunta, tanto para el Hospital Mercante que se dieron el、uh -huh. 30 de marzo,、uh -huh. como para el UPA. Nosotros no solamente no, la, no fuimos a la sección a l de José S. Paz, también fuimos al Consejo Directivo Nacional de ATE. ¿Sí? Con, con una compañera de l u p a que es la que se quiere、eh, presentar, que es Alejandra Echavarría,、uh -huh. quien además, por otro lado, reconocida, digamos, por sus propios compañeros, como la persona que hoy por hoy es una activista, es la que resuelve, es la que va, es la que viene, es la que comenta. ¿Sí? sí. Con esa compañera fuimos a a Tenación, a nosotros nos dieron las elecciones. Y quedamos con el señor Ramón Salazar en buenos términos en ese momento, de que una vez que se hicieran las elecciones en el Hospital Mercante, se iban a dar en el UPA.、Uh -huh. eh, fuera de, de, de eso, lo que se está haciendo nuevamente es este tipo de maniobras con las cuales, obviamente, nosotros no vamos a estar jamás de acuerdo.、Uh -huh. Jamás de acuerdo. ¿Cómo sigue el reclamo para que efectivamente se hagan elecciones、eh, en las que puedan votar las、eh, trabajadoras y trabajadores de la UPA y elegir a sus delegados? ¿Cómo continúan el, el, la gestión ustedes? Bueno, eh, eh, los compañeros están、eh, haciendo una nota,、eh, adhiriendo una nota, solicitando、eh, que se den las elecciones en el marco correspondiente hmm. regulatorio, hmm. ¿sí? que se está circulando. Nota en este momento, que、uh -huh. la está circulando la compañera esta que te acabo de nombrar, que es Alejandra e c h a v a r r í a para volver a, a, a solicitar、eh, las elecciones en los términos que corresponden y tal como habíamos quedado en su momento con el señor,、eh, con el secretario general Ramón Salazar. Bien, quedamos. ¿Sí? Quedamos atentos, Silvia, cómo continúa este reclamo. Ojalá se normalice, se, a, se convoque efectivamente a elecciones y no haya necesidad de ningún tipo de intervención o de denuncia a estas maniobras que buscan colocar en lugares de responsabilidad, porque ser delegado o delegado es un lugar de responsabilidad de defensa a sus compañeros y c o m p a ñ e r a s a una persona que no tiene ningún tipo de, de, de apoyo concreto justamente a través del proceso electoral. Quedamos a disposición para seguir conversando bueno, y, a, y atentos a las novedades que nos puedas compartir. Muchísimas gracias, compañeros. Les mando un abrazo y bueno, estaremos en contacto con cualquier nadadora que surja.、Perfecto. Muchísimas gracias. Abrazo grande.